Claudia Velázquez, percandidata diputada provincial por la quinta sección electoral dentro de la lista unidad del Partido Obrero, dentro del, del FIT. Claudia, bienvenida y muchas gracias por haberse acercado a la, a la radio. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer. La eh, y con la audiencia eh, yo hago eh, así como secciones, es decir eh, secciono al, al invitado en el mejor ¿En sentido aparte? no, no, ninguna o sea, digo, la cabeza, la... venía pensando y vamos a aprovechar a Claudia que es un militante de la, de, de, de la educación y demás, eh, para arrancar hablando sobre la educación en la provincia de Buenos Aires hay un spot de Scioli eh, en donde dice que Victoria es la educación que tenemos eh, en la en la provincia de Buenos Aires cuando hoy leímos en los titulares de los portales eh, de la ciudad de Marcos plata que realmente acá en la ciudad, no hace falta que no están lejos, eh, hay muchísimos colegios que no están teniendo gas. ¿Victoria es la educación en la provincia de Buenos Aires, Claudia? No, no es, no es Victoria ni la educación, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en el país. Por el contrario, la provincia de Buenos Aires ha tenido un deterioro en estos últimos 10, 12 años, impresionante, a tal punto que una parte, como nunca había pasado, nunca había pasado en la historia de la, de, de, de la educación en la provincia de Buenos Aires, disminuyó la matrícula de, de primer grado, un 4% menos de matrícula. Eso significa que directamente hay un sector de la población que no manda a sus hijos a la escuela. O sea, que los chicos no están ingresando a la escuela primaria. Entonces, eh, no hay ninguna victoria. Uno solamente tiene que pasear, particularmente por las los lugares grandes, ciudades grandes, como es Mar del Plata o ciudades del conurbano bonaerense para darse cuenta las condiciones en las que está la victoria digamos, las condiciones infrahumanas en las que se desarrollan las clases en la que eh, van a tomar clase nuestros hijos, nuestros alumnos los hijos de los trabajadores el salario docente el salario docente ya el salario de la provincia de Buenos Aires está entre los más bajos de todo el país y el salario de los docentes en Argentina Está nivel de Jamaica O sea, no, no hay ninguna victoria Es una derrota muy grande para Nosotros consideramos que Para la educación esta década Ha sido es como la década de infame Porque con un discurso eh, Que pareciera Que están todos incluidos Dentro del sistema educativo Y no solamente dentro del sistema educativo Sino dentro de la sociedad no, Nos han eh, enchufado Nos han metido Colado una cantidad de, de condiciones, ¿no? que han ido acumulando precarización precarización de contenidos y precarización laboral de los docentes eh, es... Desastrosa la situación ¿Hay, ¿hay sueldos negros en una época? Yo recuerdo, por eso pregunto uh -huh. antes de afirmarlo eh, Recuerdo que esos plus que le iban agregando eh, A los docentes para ir sumándolo al sueldo eh, No estaban en, en, en, como registrado en blanco Es decir, eh, empezaron a formar parte De un, una especie de subsueldo en negro Que pagaba el Estado ¿Sigue existiendo ese plus pagado? En... Sí, saben que eh, digamos la, la, los, los sueldos de, de, los, de los trabajadores del Estado Y de entre, entre ellos los docentes no escapan a, la, a lo que sucede con los sueldos de todos los trabajadores. Todos hemos una, hemos sufrido una flexibilización y dentro de esa flexibilización está el salario conformado. ¿Qué significa eso? Que es implica que es un básico realmente muy bajo y sobre y desligado del resto de las bonificaciones que se pagan y una serie de eh, adicionales que eh, que son digamos arbitrariamente movidos de acuerdo a la necesidad o a la lucha que se puede llevar adelante. Entonces, hay nosotros tenemos Eh, sumas en negro y también tenemos unas sumas en gris que es una cosa muy extraña porque es un color que no conocía un color que no conocía bueno hay gris claro todo. gris oscuro hay sumas en gris porque te digo porque son sumas que se pagan en el salario que sufren descuentos pero que no a la vez no bonifican ni por antigüedad ni, ni cuando uno tiene bonificante por, por, por ejemplo por una zona desfavorable o sea solamente están ahí suman a, a, aportan al salario a un monto salarial y sufren los descuentos de ley pero después no bonifican entonces eh, nosotros sufrimos los docentes no sufrimos los embates que ha sufrido todos los trabajadores en el país o sea no hay, no es mucha diferencia con digamos eh, la diferencia que tenemos es que cada vez nuestra situación eh, la situación como nosotros estamos tan ligados ¿no? a, digamos a, la, a lo que pasa a lo que acontece socialmente cada vez estamos más desprotegidos Nuestros niños en las escuelas, nosotros como trabajadores, cada vez más desprotegidos. Eh, es una situación realmente muy difícil, muy difícil pero que, por supuesto, tiene se puede revertir. Eh, porque vamos a poder amar plata porque me, conozco el, <risa> eh, parte de, de la problemática, eh, digo como ejemplo. Eh, ¿Por qué hay tanta diferencia en un colegio en el otro? Me, yo soy un defensor, eh, y vos lo sabés, ¿Mm -hmm. de, de la escuela pública. De hecho, mis hijos eh, van a la escuela pública. Tengo, tengo la suerte de ir que mi hija va ¿Mm -hmm. a un colegio que está dentro de los carriles normales, ¿Sí? como quien dice, eh, eh, eh, edil <risa> eh, edil ediliciamente, eh, sus docentes y demás. Eh, <risa> ¿Por qué hago dos cuadras Y me encuentro con un colegio que es todo lo contrario. ¿Por qué es esa diferencia entre un colegio A, eh, con, eh, bien plantadicto, como quien dice, eh, pero sabiendo que a dos cuadras hay, no uno, sino tres colegios... Eh, que algunos que están sin es Algunos sin gas, algunos eh, sin, gas, gas. Para, sin gas es una suerte. Sí. Algunos sin techo, algunos con sí. guano en el en el techo que los chicos se pueden llegar a intoxicar. Claro. Eh, Vídeos rotos, frío de, de morirse dentro del colegio. ¿Y ¿Por qué es esa diferencia? Eh yo creo que la diferencia no la marca la escuela misma sino que por ahí la escuela hay algunas escuelas que tienen una comunidad educativa que está más pendiente y se hace cargo de cosas de la que tendría que hacerse cargo el Estado por ejemplo okay. eh, lo que hay también es eh, una falta de presupuesto que es real o sea en, este, en esta última década dijeron que el presupuesto el presupuesto para educación aumentó y que llegamos al 6% del Producto Bruto Interno bueno Bueno, sí, puede ser, no sé, la verdad. Pero la verdad que eh, los subsidios que le dan a las empresas privatizadas son el 7%, por 7, 7 puntos del Producto Bruto Interno. No sé sea, que lo que se le da a la, a la privatizada es mucho mayor que el presupuesto que tenemos en la educación. Pero más allá de eso, la provincia tiene desde hace muchos años ya, como el quinto año, un déficit fiscal impresionante. Entonces, los pocos recursos que llegan que por ejemplo viene en el fondo educativo, que es un, un dinero, un fondo que viene directamente a los municipios que se debe destinar para, por ejemplo, para arreglar arreglos de infraestructura y todos esos temas. Los intendentes los manejan de manera discrecional. Nadie sabe dónde está la plata del fondo educativo. Por ejemplo, la, el año pasado eran fueron 34 millones, 35 millones de pesos. El primer año fueron 25 millones de pesos y nadie sabe dónde se hace dinero. Y ahora me imagino que estaremos cerca de los... Ya en esta altura de, de, del año estaremos por cerca de los 25 millones en mitad de año. Pero, digamos, el tema es que con el presupuesto, con todos los presupuestos, no solamente con el de educación, sino con el de salud, a la vez que es poco, se hace se arman una serie de negociados, ¿no?, para beneficiar a algunos. Entonces, eh, entre una por ejemplo, una obra, un arreglo de gas en una escuela. Falta gas, bueno... Para hacer ese arreglo, bueno, se hace una licitación, eh, los oferentes eh, por ahí no llegan al piso que piden, se vuelve a abrir, entonces va pasando el tiempo. Todo esto se para se, arrancar para, la obra se pasa un mes hasta, y medio. Un mes y medio ya se pasa, eh, cuando, cuando empiezan la obra ya se pasó el invierno, bueno. Pero además este de esa poco dinero, se pagan ex, eh, cifras exorbitantes, exorbitantes por los arreglos, y para trabajos muy mal hechos, Eh, bueno, todo está ligado a conexiones políticas Quien accede a ganar una licitación Y, y, y bueno, y se ven todos los también por ejemplo quiénes son los proveedores de, de, de las escuelas ¿no? proveedores de alimentos todo eh, dentro, sí. dentro del, del, del presupuesto educativo eh, se incluye la, lo sub, eh, lo, no es subsidio la palabra y no me va a salir a, a los colegios privados la, sí, la, la sub, subvención subsidio, sí. la subvención los sí. están incluidos o sí. sea que gran parte de ese 7 o 6 se, lo, lleva, se, lo, se llevan. lo llevan los colegios privados eh. que son un negocio es, o sea, es sí, un, es un es negocio. negocio educativo digamos, es un negocio o sea, es, claro. Es uno claro uno quiere tener claro, una empresa claro. que Y entonces, dentro de la empresa, que pone el rubro educación? Es un negocio redondo, de hecho, como el, como el de la salud. si sí. el Estado no brinda un buen servicio, hay que caer, eh, eh, o, o los que pueden, mejor dicho, porque en realidad bueno. los hijos de los laburantes difícilmente puedan pagar 3, 4 mil pesos eh, un colegio privado, digo, terminan cayendo en obras sociales pagas, o prepagas, eh, y eh, en materia de salud, o colegios privados en materia de educación. Lo que pasa es que, eh, digamos... ¿Se acuerdan cuando en, el, en la década del 90 ponían el énfasis, bueno, lo que pasaba en los ferrocarriles y ponían todas las deficiencias y, y la falta de eficiencia de los trabajadores? En educación está pasando lo mismo. La política del, del gobierno, la política estatal, hace que, haya, que la población vea que la escuela, la escuela estatal, no brinda educación porque hay muchos paros, porque las escuelas se caen, porque falta mobiliario. Por ejemplo, a principio de año faltaban 400 aulas de mobiliario, 400. Es una casi cantidad impresionante. ¿Cuántas llegaron? Creo que el 10%. A principio de año ya estamos pasando la mitad del año y llegaron nada más que el 10% de la del mobiliario que se necesita para la para el distrito. Entonces, todo eso genera que algunos suponga que enviando a su hijo a una escuela privada va a tener mejor educación o va a recibir en sí, mejor educación. Es claro. sí, Lo que no sí, no necesariamente es así, por el contrario. Eh... los recursos son estatales, o sea, los que los ustedes saben que la ley la ley de educación, la ley de educación eh, provincial plantea y la, la ley de educación nacional plantea que el Estado debe garantizar la educación, la educación es pública, toda, nada más que tiene una gestión privada y una gestión estatal. Y el Estado debe garantizar la educación. ¿Qué dice qué quiere decir con garantizar? Debe sostenerla. Entonces, como es público y lo único que lo diferencia de la gestión, el Estado, ¿no? garantiza y con el garantizar significa pagarle los sueldos, no solamente a los docentes, sino también a los auxiliares. Eso hay gente que no lo sabe, pero el, eh, la provincia está pagando sueldos de auxiliares dentro de las escuelas privadas. No solo los docentes. No solamente totalmente. los docentes, sino también los auxiliares. O sea que el, en el, el diferentes el... proporciones, ¿no? Hay las escuelas clericales todas confesiones todas tienen el 100% de subsidio. Claro, y más allá del sueldo de los, sí, ¿no? de, de los cleros, digamos, de los sí, puras. Sí, más, más, más allá de eso. Le pagan al personal docente el, el 100% de los sueldos. Y además, esas empresas, las empresas privadas de educación, se manejan a criterio totalmente discrecional. O sea, los, los docentes que trabajan en las escuelas privadas no, no, no se rigen por el estatuto del docente, sino algunos por el contrato de trabajo de comercio, o sea, es... Eh... Con todos los conflictos que tienen los sindicatos que, te, que defienden intentan defender a los trabajadores de las escuelas privadas, ¿no? Sí, que, pero, eh... pero es el docente que está trabajando. y está en manos del dueño sí. del colegio. Esa es la verdad láudia te propongo que con expresa un cachito vamos a hacer una Ajá. pausa eh, a la vuelta vamos a sacarla de la educación y nos vamos a poner a hablar, a hablar digo, un poquito de, eh, de la salud hoy eh, por ejemplo lo hablamos un par de veces arrancando sí. el programa eh, se amenazó se llegó a, a, a eh, correr la versión de que lupa había cerrado eh, lupa que había lupa hablase, hace una semana eh, hablamos un poquito de eso a la vuelta de la pausa sube de spots como decía fichero ya de la mañana y volvemos a seguir spots. Estás escuchando... Estás escuchando... Tarde para Excusas. Dunes a viernes, de 15 a 17, en FM de la Azotea. Comunicación participativa, participativa. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea, 88.7, comunicación participativa. En FM de la Azotea te ofrecemos tiras diarias, de lunes a viernes, de 9 a 12, el mañanero, de 15 a 17, tarde para excusas, de 19 a 20.30, Picangel Radio, de 20.30 a 21, panorama desde acá. escucha escuchen, escuchémonos. FM de la Azotea, 11 años de comunicación participativa, la comunicación es acción. además los sábados de 8 a 10. ¿Qué pasa aquí? De 10 a 12, hablemos claro. De 12 a 13, el pueblo se hace escuchar. Entre las 13 y las 18, bienvenidos al infierno. La acción nos aleja de la incertidumbre y nos acerca a las utopías. FM de la azotea, 11 años de comunicación participativa. La comunicación es acción. Música Dejá el Facebook un rato, Baja la ventana del Twitter y entra a la nueva web de la radio, radiodelazotea.com.ar. Encontrá todo lo que buscas fotos, audios, videos, la programación de la radio, y mucho más. Radio de la azotea, radiodelazotea.com.ar. Radio Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26215 y 26571. La victoria es la victoria de la Argentina. Somos el último país del mapa, pero estamos dando vuelta a todo. Y si cada vez en más productos dice industria argentina, más rápido daremos la vuelta. Victoria es que cuando el mundo salga a dar una vuelta por el mundo, venga acá, donde el esfuerzo de la gente hace que cada año le gane al año anterior. Victoria es construir a partir de lo construido. Como la ciencia Que avanza desde donde dejó el otro Y si entendemos las cosas de esta manera Nadie detendrá el desarrollo Y esa Será tu victoria Scioli para la victoria Lista 131A Frente para la victoria Presidente de la nación Daniel Scioli Vicepresidente de la nación Carlos Zannini En Buenos Aires Lista unidad 505-2-U y Eslo Tower, Diputados Frente de izquierda Espacio cedido por Dirección Nacional Electoral Leces 26.215 26.571 Junto a Del Presidente En Provincia de Buenos Aires Cristian Castillo Diputado Lista 1A Frente de Izquierda Espacio cedido por Dirección Nacional Electoral Leces número 26.215 26.571 Te propongo prisión perpetua Para narcotraficantes y violadores Para los que venden droga La misma pena Que para los asesinos Y efectivo cumplimiento de las penas El que tiene condena de 10 años 10 años en la cárcel Vos y yo Cambiemos juntos miedo por seguridad. El cambio justo. Massa presidente. Sergio Massa precandidato presidente de la República Argentina. Gustavo Sáenz precandidato vicepresidente de la República Argentina. Unidos por una nueva alternativa. Frente Renovador Massa 15. Lista 138A. Espacio por Dirección Electoral. 126, 215, 26, Margarita Stolbizer el presidente. Miguel Olaviaga, vice. Frente progresistas. Lista 132 MS Igualdad y Decencia. La acción Nos acerca las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7 Un lugar donde se escuchan todas las voces. En donde la libertad viaja por el éter. Un lugar para vos, tarde para excusas. Por FM de la Azotea 88.7 Seguimos recorriendo la tarde, de tarde para las son 4 y 10 eh, de la tarde, 16, 10, y estamos con Claudia, está sacando los lentes. Sí, me saco eh, los lentes, <risas> para que lo que tengo acá. Estamos con Claudia Velázquez, precandidata diputada provincial por la quinta sección electoral, y dije que íbamos a cambiarnos ahora de, de lugar, nos nos salimos eh, un cachetín de la educación, eh, y nos ponemos a hablar de, eh, de la salud. Eh, me parece que es el otro fuerte eh, en el cual la provincia de buenos Aires está atravesando eh, un momento difícil más allá de las cuestiones laborales y demás que obviamente también son eh, sumamente importantes eh, ¿Cómo ves el sistema de salud en la provincia clau y lo que el sistema de salud está colapsado como el, el sistema educativo porque bueno además son los sistemas son los, las, los ámbitos las áreas donde el gobierno provincial ejerce el ajuste o sea, la falta de insumos, la falta de cama la falta de infraestructura sanitaria, la falta de médicos, porque faltan médicos. Eh, todo eso está hablándonos de un ajuste tremendo que se está llevando adelante. Eh, los beneficios 37, creo que son 37 los los hospitales que tiene la provincia, están todos más o menos en las mismas condiciones que está el, el hospital regional de acá de Mar del Plata. Eh, no, no es un no es, no es el regional algo no, raro? No, todos no, igual no, regional. La, todo es más o menos la misma tónica que tiene el regional. Ese es el vaciamiento del hospital, ¿no? Para también para generar negocios privados sobre para la educa para la salud, <coughs> pero además hay una una situación que es todavía más desembosada porque el descaro de Scioli diciendo que poniéndolo supa esto 24 uh -huh. horas va a solucionar el problema sanitario de la provincia, eso es imposible eso es imposible porque se necesita es una planificación para cubrir las necesidades reales las necesidades sanitarias reales de la población de toda la provincia de Buenos Aires que es grandísima y que por ejemplo el, si uno tiene en cuenta que el hospital regional de Mar del Plata abarca 17 distritos o sea tiene 17 distritos derivan los lo, digamos lo, los problemas de, de mayor complejidad a sí. este hospital se da cuenta digamos la, la deficiencia que tiene el sistema mismo a nosotros alrededor yo soy eh, candidata por la quinta sección electoral alrededor de mar del pata en los distritos vecinos tenemos eh, hospitales por ejemplo hospitales municipales Pero la situación de esos hospitales municipales no difiere demasiado de la de del de hospital de acá de Mar del Plata. En Necochea hay hay un hospital municipal y había un hospital municipal en Quequén. El hospital de Quequén directamente fue vaciado. Fue vaciado, no, sin personal, sin siquiera la atención eh, más elemental, ¿no? Eh, con el cierre de los de los consultorios los, los eh, profesionales los, y todos los trabajadores de la, del hospital de, de necochá con unos sueldos bajísimos em balcarse hubo una crisis hace, hace dos meses atrás todos los trabajadores entraron en huelga porque el intendente intentó ponerle el aumento salarial por decreto un aumento que rondaba el 10% que ya es sí mismo es una burla sí. los, los compañeros eh, llamaron a la huelga pusieron una carpa estuvieron ahí resistieron. Este, este este este ataque bueno llegaron a, a conseguir un mejor un, un mejor aumento salarial pero después el, el intendente quiso quiso este descontarle los días de huelga es una es un ataque furibundo furibundo a las condiciones de toda la población porque ya sea la salud ya sea la educación ya sea las condiciones laborales es un ataque que implica un ajuste este ajuste que nosotros estamos viendo es el no sé si el comienzo, pero es un adelanto del ataque muchísimo más profundo a la que nos quieren imponer cualquiera de los tres candidatos que se presentan como presidenciales, ¿no? los que tienen mayores posibilidades, tanto Scioli como Macri como Massa. Los tres tienen eh, planteado un ajuste que implica una devaluación, tarifazo y este y después eh, ellos le dicen... Eh, por ejemplo, le dicen regularizar las condiciones económicas, ¿no? Eso significa ah, que van se lo, a Se son divinos. Se pagarán sí. o sea, es otro otro tema que plantean es vamos a eh, vamos a poner, vamos a volver a tener equilibrio, pero el equilibrio del que ellos hablan es el equilibrio de las grandes empresas, de los capitalistas, no es el equilibrio de un jubilado que cobra 3800 pesos. Ese no es el equilibrio que ellos buscan. Por eso, por ejemplo, yo pertenezco al Partido Obrero, a la Lista Unidad, el frente, de, el frente de Izquierda. Nosotros tenemos un spot que plantea gráficamente este, que es el, el spot de donde están los tres candidatos con la música de los, tres, los chiflados. tres chiflados. Ellos están ante un banquete que ya se han devorado y cuando llega el momento de pagar la cuenta le tiran la cuenta a los trabajadores. Bueno, eso es lo que están haciendo, eso es lo que están planeando y esa esa ¿Eso lo que es pasa lo que... en el puerto? ¿Eso es lo que pasa acá en Cámara de Plata? ¿Y que... por eso se están juntando con los empresarios ahora por eh, para ver de qué manera pueden subsidiar el no pago a los trabajadores? Lo que pasa es que los empresarios del puento, del puerto están desde hace más de dos años pidiendo la devaluación de la moneda. Ellos están esperando que la, man, la moneda se devalúe para volver a generar un un digamos un ciclo de, de riqueza como pasó cuando... ...cuando devaluó Dualde... ...aún más, porque una devaluación... ...en los últimos dos años... Sí, devaluación... ...buen algo más profundo... Digamos. ...pero quieren una devaluación... Digamos, ...un la... dólar a 20 pesos... Una, una de... un... ...claro, quieren que el dólar vaya al valor... ...que más o menos está el Blue y más... ...que eso implica una... ...una devaluación... ...una devaluación... De... Tar... ¿Qué, eh, ...¿qué es la devaluación del dinero?... ¿Qué es ...¿qué implica para nosotros?... ...es que nosotros, digamos... ...la referencia mundial es el dólar cuando nosotros necesitamos más peso para comprar un dólar significa que nuestro trabajo es lo que está desvalorizado claro. es eso entonces esa desvalor desvalorización que, que quieren hacer la integral o sea se la quieren imponer a todos los trabajadores una de las formas de, de imponerle la desvalorización del, del, del trabajo es poniéndole un tope salarial ¿no? cuando va a la, la negociación por su, por su nuevo salario por la paritaria ponerle ese tope pero la devaluación más tremenda es la devaluación Porque a la vez licuan licuan las deudas de las de las grandes empresas. Claro. Y nos quieren hacer pagar a nosotros, ¿no? El el banquete que ellos se comieron. Claro, es súper interesante lo que planteas, porque digo igual, más, más allá de eso, que, que, sí. que, que es verdad, eh, digo una devaluación del peso sumado eh, a una inflación del 30 o 35%, eh, digamos, hace que el salario sea inexistente, que en tres meses se liquide, se se liquide. El, el salario de un sí. eh, laburante. Un 6.000 pesos de ahora eh, sería un 1.500 pero dentro de tres. estamos hablando de, de cifras paupérrimas, vamos a decir 6.000 pesos, pero los, los, los, los trabajadores municipales de... De, de Miramar ganan en 3000 pesos. Sí, más, un, sí. y aparte uno quiere un monumento sale 4500 o, o 3500. Entonces, cuesta, cobran 3000 pesos. De eso estamos hablando, de ese nivel salarial. De ese nivel salarial estamos hablando en el, los digamos en los ámbitos más pequeños que son los municipios de la provincia de Buenos Aires en Miramar, en General Alvarado, donde el, se está por construir un hotel de lujo de cinco estrellas en una ciudad como General eh, Miramar. En Miramar. ¿sí? sí, de una cadena internacional que ahora no me acuerdo bien cuál es la cadena, pero hay una ¿Tipo especulación, poder una cosa así. Una esa, cosa sino? así. Pero, o sea, hay una especulación, es, los capitalistas, el capitalismo y los y los empresarios están apropiándose de todo lo que pueden. Entonces, Eh, van a ser, en Miramar, que tienen salarios de trabajadores a 3.000 pesos, quieren hacer un hotel de lujo, y hay torres de lujo en Balcarce, por ejemplo, en el centro de Balcarce, torres de lujo, ¿quién ocupa esas torres? ¿A quién se la venden? ¿A quién se la alquilan? Es solamente la especulación inmobiliaria la que hace, no es esta situación que nosotros vemos en Mar del Plata, a gran escala, la vemos en toda la provincia de Buenos Aires, yo estoy recorriendo la quinta sección, y es una, digamos, es una constante, es una constante en todas las ciudades de la costa pero en ciudades eh, por ahí que tienen otro tipo de de ¿cómo te puedo decir? de, de, de, de condiciones, ¿no? por uh -huh. ahí a los que están más dedicados al trabajo rural o, o, o ese tipo de actividades como Ayacucho ciudades más rurales, digamos, menos no, urbanizadas no, no, sino que la actividad se liga más a la, la actividad agraria pero se ve en todas partes esto lo, lo, digamos, la, lo, lo común, lo que los une a todo es la precarización laboral, que eso es en todo el país y en la provincia. pero Y lo otro es la especulación, eh, la, la falta de, de obras de infraestructura urbana, los problemas en, en educación, en salud. Pero lo primordial para nosotros, somos un, traba, un partido de trabajadores, queremos desarrollar y poner en... en en discusión y en debate lo que no va a poner ninguno de estos otros candidatos, que es la agenda de los trabajadores para intervenir en esta crisis. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie más. Entonces, eh, esa agenda plantea no que los trabajadores tienen que ganar un salario igual al costo de la canasta familiar, que ahora es entre 14 y 15 mil pesos que los los los jubilados tienen que ganar el 82% móvil que ahora anda más haciendo toda una campaña con sí, el 82%, sí. 82 móvil pero él no dice de dónde el 80, 82% móvil él quiere el 82% móvil del salario este claro que ya el, estamos estamos en un 79% el, del el, salario el, de el 82% el. móvil que él plantea es del salario mínimo este que puso Cristina, que ahora es 5.000 y algo, 6 y que va a ser, ser 6.060 en enero va a ser. En enero, bueno. En no, enero, no, entonces ahora es 5.500. Barreta, Claro, me... ¿no? Entonces, claro, 6.000 porque faltan 6 meses para claro. eso. Hoy estamos en un 74% creo del no. entonces, salario. ¿cuál, eh, sí, todos pueden dar eso, pero nosotros planteamos que el 82% móvil tiene que el 82% al momento del cese del trabajador. Entonces, si un trabajador ganaba, cuando se hizo 10.000 pesos, lo que tiene que ganar son 8.200, no menos de eso. Pero, no es entonces, nosotros queremos discutir y debatir. Massa fue interventor de la Lo podía haber pedido cuando él estaba en su Pero, ¿qué va a pedir? Ahora está haciendo campaña porque necesita los votos. Pero, todos acá, todos nos conocemos. Todos los que están, ya han estado han estado digamos, bueno esto salió de eh, macri salió de menes y salió de Menem. Sí, pero el cristianimo también salió de Menem. Eh. estuvieron cuando se cuando se privatizó ipf y apoyaron la privatización y hicieron un todo un este un circuito de dinero con la privatización porque la privatización lleva que el, sub, el subsuelo lo que está en el subsuelo le pertenece a las provincias son lo que lo administra y, y la plata que generan de ahí no se sabe dónde fue a parar o sea todos estos vienen de, vienen de Menem. Así que nada, nos conocemos demasiado ya. Claudia, la última agradecimiento, obviamente, la, la generosidad de habernos acompañado eh, en esta tarde. Te muestro una foto, que es el 02 de hoy. Sí. Eh, el título, lo leímos recién, tiene que ver con el egreso de la primera generación de policías locales de Madariaga, Pinamar y gesell ¿Qué puede traer acarreado este? El hecho de que en eh, ciudades como Madariaga, como Pinamar, como Gessel, eh, que son chicas, eh, relativamente sí. comparándolos con Mar del Plata, eh, tengan policía local. ...tengan policía... No, que Nosotros, vemos es que nosotros, nos nosotros también, ¿no? Yo sí, no. claro. Nosotros planteamos... ...cuando surgió el, se surgió el, el proyecto de las policías locales... ...por ejemplo, Balcarce tiene policía local hace 10 años... ...antes de la ley de... ...sin embargo, el delito... ...y la inseguridad ciudadana no ha cesado... ...por el contrario, los delitos son cada vez más feroces... ...y lo que vemos es que hay... un ...primero, que hay una fuerza nueva del Estado el estado de, de estado de menor jerarquía porque el Estado municipal es de menor jerarquía que el Estado provincial, de menor jerarquía que el Estado que el Ejecutivo Nacional, Nacional. una fuerza de Estado que no va a servir para eh, digamos para modificar las condiciones de inseguridad de la, de la ciudadanía, sino que va a servir para reprimir para perseguir a los jóvenes para que haya más casos de gatillo fácil y además para, hacer, para crear una nueva red ¿no? una nueva red donde, delincuencial porque eso, nosotros pensamos que digamos que la inseguridad surge desde la cabeza del Estado la, la inseguridad ciudadana la que la que vivimos los, los trabajadores que nos tenemos que levantar temprano y tenemos que andar por las calles en malas condiciones y todo lo demás la genera el Estado, desde la cabeza del Estado porque la, el, el aparato policial no hay delito, no hay ningún delito que además que se organiza como red donde no esté implicado parte del aparato policial y del aparato judicial y no haya un sector político que tenga que ver con eso se ve en las redes de narcotráfico se ven en las redes de trata se ve se ven ve en casos tan terribles como el de luciano arruga y de los cientos de, de jóvenes que son eh, perseguidos por la policía para que robe para ellos o para que delinca para ellos pres ese, ese eh, o por ejemplo con lo de laura iglesias no son casos tremendos pero uno en ese caso ve como la mano del estado a través de sus aparatos de su aparato y su fuerza represiva y de su aparato judicial tiene que ver en toda la inseguridad que vimos los trabajadores nosotros creemos que la inseguridad se combate con la apertura de los libros de las comisarías primero el control vecinal sobre las comisarías y la participación en comisiones de, de Eh, compañeros de derechos humanos y vecinos, en el control de todo lo que sucede. Y además, porque es la, la forma de ponerle un límite al poder policial. Yo estoy impactada por por lo que pasó con el asesinato de esta chica que la mató el, el ex marido en la el, calle, apuñalada. Que la están buscando ahora, que lo, que lo están buscando. Bueno, me impactó muchísimo porque en un lugar pequeño, los vecinos decían que el, el asesino se juntaba con los policías, de o sea, con los policías y hablaba y y, lo, y veían que iba a hostigarla en la casa y que la policía iba a le decía, "Mamá, no te portes así, no seas malo, no la moleste." Y no lo aprendía a pesar de que él estaba. Entonces, lo que vemos acá es que es todo un sistema, ¿no? Y todos esos aparatos no sirven para para para desguardarnos a los, a los ciudadanos, ni a los trabajadores, mucho menos. Lo que sirven es para amparar el delito, para organizarlo. ...y para hacer la caja... ...una caja... ...la caja chica... Recursos, ...la caja de recursos de sectores políticos... Eh, ...a veces cuando los organismos... ...sobre todo en, en esta cuestión... ...es cuando los organismos de derechos humanos... Eh, ...forman parte del propio Estado... Eh, ...terminan chocando contra la pared... no ...porque en realidad... Es, ...tienen que ser organismos de control... A, a, ...hacia este tipo de violencia generadas... ...desde el aparato represivo... ...recién lo hablábamos con el doctor Tape... ...con el juez de garantías... Uh -huh, sí. eh, ...en donde decía que... Eh, ...hay en una detención mínima de un chico en la calle... Eh, hay hay cuatro o cinco derechos humanos que se le están violando. Sí, que eh, no lo pueden detener, que que, eh, que no lo pueden tener que tienen que llamar a sus padres, claro. eh, que no pueden traer nunca al calabozo, que no pueden traerlo por más de 10 horas, hay una serie de derechos que <risa> muchas veces como los organismos forman parte del propio Estado, cosa pero claro, cosa que ya viene tras mano porque el Estado es el único capaz de violar los, de derechos, los humanos. derechos humanos, no hay eh, otra no. No, hay, eh, no, no hay cuestiones particulares en violación de derechos humanos, no. son cuestiones de Estado, claro. eh, digo no puede pertenecer al Estado eh, un, un organismo de defensor de los derechos, de derechos humanos. De humanos. Claro, gracias por haber venido eh, unidad? lista ¿sí? unidad. unidad. La, la lista unidad es eh, bueno, la lista es 130, 137 que lleva Altamira eh, dos, Giordano. Dos, dos, Perdón. U, es Altamira, presidente, Giordano vicepresidente, eh Pitrola gobernador, Sobrero vicegobernador, Martínez intendente, Andemente. Bacaroni primera concejal. Esa es sí. nuestra lista. Y, y Claudia que va como precandidata sí. ah, a, a diputada por la por quinta, quinta sección electoral. Eh, gracias por haber venido. Eh. Muchas gracias Así. por la invitación. Nos vamos a una pausa, volvemos a seguir.